Si bien su nación era la poesía, su mundo era el saber, pues siempre tuvo la mirada en la ciencia y en las artes. A 20 años de su deceso, Jaime García Terrés fue recordado con una charla homenaje en la que participaron cercanos colaboradores. De de y... Digamos que la poesía, lejos de especializarse como un saber literario, busca siempre ampliarse hacia muchos campos de conocimiento. a García Terrés en ese sentido lo recuerdo muy bien, le interesaba tanto la Historia Antigua de México, eh, podría decir más bien el México prehispánico, como la ciencia moderna. Eh, yo por consejo suyo puedo decir que empecé a interesarme por leer divulgación científica, porque él siempre dijo, una persona culta no puede ignorar lo que se está haciendo en su momento, en el, mientras él vive sobre, sobre ciencia, y tenía toda la razón. Con formación en Derecho y Estética, García Terrés también estudió filosofía medieval y llevó a cabo una labor diplomática como embajador en Grecia. Traductor y difusor de la cultura, el poeta también estuvo al frente de Difusión Cultural UNAM y del Fondo de Cultura Económica. La autobiografía de un editor es su catálogo, los autores que publica eh, y se necesita una especial generosidad para estar atendiendo al talento de los otros y para ir en un safari continuo buscando quienes pueden tenerlo. En ocasiones aún no son talentos convalidados por la obra, pero se requiere de ese olfato de alguien como Fernando Benítez en su día en los Suplementos Culturales de México o Jaime García Terrés para darle la oportunidad a escritores jóvenes. Cuando fue director de Difusión Cultural, al momento de estar al, al, a cargo de la revista de la universidad con Vicente Rojo, particularmente la atención y el carácter que para él eh, tenía, te, tenía muy claro el significado de una buena puesta en página en relación a la tipografía. ¿sí? Eh, eso eh, me tocó eh, trabajar eh, junto con Rafael Vargas, Jaime Moreno Villarreal, Juan Villoro en la elaboración de la revista Biblioteca de México. Jaime García Terrés también estuvo al frente de la Biblioteca de México hasta su muerte en 1996. El recinto también ofrece una exposición con textos originales, libros, traducciones, revistas y fotografías. Se puede visitar en el patio de los escritores de lunes a domingo de 10 a 18 horas hasta el 29 de mayo. Noticias 22 en Víctor Gaspar.